La Manzana Azul La construcción de nuevos saberes exige saber lo que ya se sabe y por sobre todo, atreverse a mirar el mundo con otro color. La Manzana Azul Una realización del profesor Edgar Alonso Muñoz Delgado para sus estudiantes. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta emisión de La Manzana Azul. ¿Por qué La Manzana Azul? Bueno, Manzanas Azules se titula una vieja canción creada e interpretada por el cancionista español Francisco Valenzuela Ávila, conocido en el mundo de la música y la farándula con el mote de Valen por allá en el año 70 del siglo pasado. En ella el poeta se sorprende porque la chica en quien está interesado es capaz de ver el mundo con otro color. Así, literalmente, reza una frase de la canción. ¿En virtud de qué? De su sensibilidad que abrió en ella la gran capacidad de observación. La manzana azul, es una invitación a dejarse tocar por los puntos de vista que tendremos en cuenta durante el desarrollo de nuestro curso, hasta el punto en que ustedes sean capaces de cuestionar todo ese gran cúmulo de verdades de que está hecho el mundo, construir sus propias reflexiones y obrar en concordancia con ellas sin miedo a equivocarse. El mundo exige hoy una enorme creatividad basada en puntos de vista diferentes a los institucionalizados en todos los campos, pues su crisis no es más que una buena muestra del fracaso de los relatos que invitan a redescubrir el agua tibia. Bienvenidos, pues, a La Manzana Azul. Para iniciar. Les recomiendo el uso de papel y lápiz, además de sugerirles que procuren un buen ambiente de concentración en el desarrollo de estas emisiones. Repitan su escucha las veces que crean necesario y acudan a las ayudas escritas disponibles en los recursos bibliográficos en www.edgarhost.net. Sin más preámbulos, entremos en materia. Pero antes, me agrada tanto esta pregunta que me permito compartirla con ustedes con la intención de que la dejemos como fondo sonoro de nuestros pensamientos. ¿Estará libre aquel saber que llamamos científico de contaminaciones metafísicas de cualquier clase? Dedicaremos los minutos siguientes a discurrir un poco sobre el concepto de opinión, para lo cual nos fundamentamos principalmente en el texto del profesor Luis Horacio Bedoya, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Medellín en su tercera edición en el 2011, bajo el título de Teoría de Públicos, cuya lectura recomiendo a los estudiantes interesados en el tema. Las primeras consideraciones del profesor Bedoya respecto del asunto que nos convoca son de carácter epistemológico para lo cual nos invita a reflexionar acerca de la dicotomía entre saber y conocer desde los discursos contenidos en los filósofos de la antigüedad para demostrarnos cuán viciados estamos por esa interpretación durante más de dos mil años. Antes de nuestras disquisiciones teóricas, quiero contarles una historia citada por el autor, pero narrada por el abogado payanés y pionero en educación ambiental en Colombia, Gustavo Vilches Chaux, respecto de la triste tragedia que opacó a los colombianos en 1985, obviamente con algunos retoques propios, pero sin faltar a los hechos. <música> Sucede que, 90 años antes de la fecha citada, es decir, en 1895, en cierto lugar del norte del departamento del Tolima, se refundó un municipio próspero, pues sus tierras, aptas para la ganadería y la agricultura, fueron asiento de colonizadores dedicados a sembrar algodón, sorgo, café, arroz en sus fértiles suelos y, por supuesto, dedicados también al cultivo de la ganadería vacuna. El caserío inicialmente se llamó San Lorenzo y varios años más tarde recibió el nombre de Armero, en memoria de cierto héroe mariquiteño, primer presidente de la República de Mariquita, aunque les suene bastante raro, allá por los mismos años de Antonio Nariño, Camilo Torres y otros en 1812. Pues bien, durante años dicha población se convirtió en una de las más pujantes de la región en virtud de su asentamiento, pues los suelos durante milenios han sido enriquecidos por las lavas del volcán Nevado del Ruiz. Y, aunque la prosperidad fue el denominador común, solo algunos de sus moradores fueron conscientes del potencial peligro que significaba estar situados a los pies del volcán, Pero el suceso que narra Bedoya y que comparto con ustedes tiene que ver con esa dicotomía entre saber y conocer. Veamos. Sucede que en uno de los colegios del municipio cierta profesora conocía. Ya veremos qué significa esto de conocer acerca de cómo y en dónde nacen los ríos, y para ello ejemplificaba con los ríos Mississippi de Estados Unidos y el río Po de Italia, explicando a los alumnos sus orígenes en las altas montañas, las aguas subterráneas y los de hielos. Hasta ahí es innegable que la profesora estaba transmitiendo a sus discípulos conocimiento de carácter científico, es decir, racional, sistemático, metódico, comprobable, etcétera. Sin embargo, nuestra connotada profesora tenía al pie suyo un río llamado Lagunilla, pero su desconocimiento sobre la muy cercana corriente de agua le impedía ofrecerlo como ejemplo en sus clases porque ignoraba que su río nacía en un glaciar llamado Nevado del Ruiz y, a tono con ello, jamás pudo tomar en cuenta las desastrosas consecuencias derivadas de un posible deshielo del volcán Nevado provocado por un calentamiento de su cráter. En cambio, a los campesinos ubicados en las partes altas del municipio les resultó suficiente con notar el drástico cambio de color de las aguas del río Lagunilla para comprender que algo extraño y potencialmente peligroso sucedía en las cumbres del Nevado. Así, mientras la profesora aludida enseñaba conocimiento científico, Su falta de saber empírico fue causa de quedar sepultada bajo toneladas de lodo y material volcánico arrastrado por el río, junto con otras 25.000 personas, en la más grande tragedia natural ocurrida en el país, en tanto los campesinos, cuyo saber era únicamente empírico, salvaron sus vidas. Apreciamos en la historia narrada las connotaciones de los términos saber y conocer. Para los filósofos de la Grecia Antigua, el saber es desdeñable, pues cuando mucho provee la capacidad de construir una opinión, mientras que el conocer está referido a la verdad de las cosas. Ellos dispusieron que el saber es propio del vulgo, es contingente y es aparente, lo denominaron doxa. Mientras el conocimiento se lo atribuyeron a sí mismos, lo consideraron ciencia vinculado a lo real, a lo esencial, y entonces lo llamaron episteme. Y, obviamente, sobre la base de tal discurso, Occidente se rinde a la ciencia mitificándola, por cierto, al tiempo que soslayamos los saberes tradicionales negando cualquier validez. Claro, De lo que se olvidan las dichas argumentaciones es de algo que hace notar el ensayista colombiano William Ospina citado por nuestro autor de cabecera. Dice Ospina en su ya clásico texto Dónde está la franja amarilla que «A quienes pretenden que los sabios académicos son superiores a la gente común» y que los pueblos son ignorantes, hay que recordarles que la más honda sabiduría siempre brotó de las almas en contacto profundo con la realidad y siempre fue el fruto de un movimiento del Espíritu Creador, no una vana repetición de cosas sabidas. Pero además se olvidan de que a las verdades científicas se llega por consenso en las comunidades científicas. Basta recordar los análisis de Thomas Kuhn para ubicarnos en tan contundente realidad. Y en este mundo tan paradójico, tan lleno de discursos racionalistas, hemos tenido el extremo de que la comunidad de sabios astrónomos reunidos en Asamblea Mundial decidieron ya ni siquiera por consenso, sino por votación... Si acaso un astro es o no planeta, como ocurrió el 24 de agosto de 2006 con Plutón. ¿Usted se ha imaginado el conocimiento científico como producto de votaciones? ¿Acaso la ciencia, usted y yo, la hemos comprendido como producto de ejercicios democráticos? sin embargo, vemos que la ciencia padece de todos los rasgos humanos, positivos y negativos, como quiera que es un producto humano. Tal circunstancia no fuera trascendente si el producto, en términos de conocimiento, no desdeñara como lo hace los saberes empírico y tradicional por considerarlos con los mismos calificativos con que lo hicieron los griegos hace más de dos años. Pero claro, hay una trampa adicional que sostiene esa dicotomía y es el uso del lenguaje. De ninguna manera voy a desconocer que las disciplinas científicas producen nuevos términos y nuevas acepciones para viejos términos. Hasta ahí no tenemos problema. Este surge cuando el lenguaje se vuelve oscuro. Basta, por ejemplo, oír las declaraciones a través de los medios masivos de los economistas para referirse a algo tan cotidiano y tan natural desde hace milenios como es el manejo del dinero, de las riquezas y de las escaseces. Y, sin embargo, luego de escucharles, hay que decir que las audiencias quedan en las mismas. Esto es, sin comprender nada, mientras el personaje se retira con cierta aureola de sabio. ¿Qué sucedió? Bueno, que se expresó en lenguaje oscuro, encriptado, respecto del cual Botero Montoya cita al premio Nobel de Medicina Peter Mendewar, quien, partiendo de la premisa de que la máxima claridad posible es una obligación, asegura que el que escribe de forma oscura... No sabe de lo que habla O intenta alguna canallada Y la mínima canallada Es la descalificación del otro Que no comprende del uso O del abuso del lenguaje rebuscado Ahora bien ¿A dónde conduce entonces esa dicotomía en la que hemos estado inmersos? A suponer, como dice la profesora Ana María Miralles, que las informaciones tienen solamente dos caras, la versión y la que contradice, desconociendo que la realidad no se expresa en esa bipolaridad blanco o negro o cualquiera otra que se plantee, sino que está llena de matices. Y es en esos matices donde nos movemos la gran mayoría de seres humanos en todas las culturas, al decir de Daniel Jankelovic. Pero, ¿qué es entonces la opinión? Para dar respuesta a la pregunta, debemos considerar con el autor Luis Horacio Botero que cualquier opinión está precedida de una actitud y que una actitud es un estado mental y nervioso organizado a través de la experiencia que incluye creencias, sistemas de valores, sentimientos, prejuicios, inclinaciones y demás mediante el que se evalúa algún aspecto del entorno. Y en la consideración de Walter Lippmann, las actitudes y las opiniones están mediadas por las culturas, De tal modo que la opinión, que finalmente es la expresión valorativa de un parecer, es decir, de una percepción del hecho, en las colectividades adquiere la dimensión del sentido común. En la manzana azul, un ejercicio para los estudiantes. La misión de ustedes, jóvenes estudiantes, será la de recordar, para lo cual harán rastreos bibliográficos de los cuales darán cuenta en el aula los conceptos de percepción y cultura. También tendrán que pensar acerca del uso del lenguaje. No olviden ni por un instante su condición profesional. Y, además, aportar sus reflexiones personales, debidamente argumentadas, a lo expuesto en este capítulo de La manzana azul, para lo cual les sugiero pensar si acaso hay situaciones en las que debe privilegiarse el conocer sobre el saber, o por el contrario, si debe prevalecer el saber sobre el conocer o si acaso pueden complementarse, para lo cual habrán de expresarse con ejemplos. Este programa se realizó en los estudios de sonido en fase con la asistencia técnica de Gabriel González, a quien damos nuestros agradecimientos. Chao. está aquí la manzana azul los esperamos en nuestra próxima emisión